¿Cómo te va, Pablo? Buen día, buen bien, día. Bien, ¿vos todo bien? Bien, muy bien. Bueno, Rodrigo, eh, bueno, un anuncio importante ha, ha hecho el gobernador Sergio Siliotto eh, que se va a pavimentar la calle Felice de Santa Rosa. Eh, ¿Qué nos podés contar de, de ese anuncio? A ver. todo no, bueno, el, el gobernador, digamos, pone en cabeza de, de la Dirección Provincial de vialidad a la confección, digamos, de la documentación técnica para poder llevar adelante la licitación de la obra. Esto sería eh, la, el proyecto ejecutivo de la obra que, que se quiere realizar ahí en, en la calle Felice, entre Perón y Uruguay. ¿Es una obra compleja o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo la ven? Es una obra, sí, sí, sí es una obra que tiene su, su complicación. Todas las obras viales con tanta este con tanta fricción llamamos nosotros con vecinos y demás son son horas complejas porque eh, bueno a diferencia de una ruta donde uno trabaja este, con, con mayor comodidad mayores anchos y, y mayores este bueno este, distancias y, y demás aquí estamos acotados a cotas de umbrales a vecinos a servicios Este, tiene interferencias son, son son obras que tienen cruce ferroviario digamos ahí en, en inmediaciones de, de la calle to aguirre y, y este las vías vamos a decir eh, este bueno en definitiva son muchas este cosas a considerar en un proyecto de, este, de esta de esta envergadura por el, la importancia de la arteria y por este el, la la población, digamos, y el, el, los vecinos, digamos, de, de la zona, ¿no? Claro. Eh, Ustedes van a confeccionar el proyecto. ¿No, ¿No hay nada armado todavía o sí? ¿Ya tienen algo? Tenemos, tenemos, claro. Ah. Que nosotros estuvimos haciendo arreglamiento, lo eh. estamos trabajando con la, junto con la, con la municipalidad también y demás porque hay requisitos a cumplimentar. Entonces, por supuesto que estamos este, con ellos muy relacionados y, bueno, en trabajando en conjunto. Eh, ¿Cuándo creen, Rodrigo, que lo van a tener listo? Eh... Bueno, nosotros estamos trabajando, entendemos que durante el mes de octubre, noviembre, eh, bueno, el objetivo es, es lo antes posible ya este, poner esta obra en la calle como uno dice eh, a fines de poder eh, hacer el llamado a licitación. Claro. Eh, eh, la complejidad de la obra también tiene que ver con que no hay obra de cloaca y de agua ahí. Eh, le han buscado una solución, por lo menos en lo que ha trascendido. Eh, de Claro, claro. Es, eh, eh, digamos, son de estas obras que a los, a los ingenieros nos gustan porque en definitiva es un poco de, de ingeniería. sí eh, Es decir, bueno, hoy se atiende la demanda de la, de la transitabilidad de la arteria, digamos, es, damos cuenta de la, de la cantidad de... De, de vecinos, digamos, que, que necesitan de, de esta calle, digamos, el barrio barrio el barrio Sornos, o sea, bueno, es conocido el tránsito que tiene esta ruta, sí. esta, esta calle, sí. y entonces, bueno, un poco este los problemas de desagüe que tiene y demás, entonces, bueno, con esta obra se estaría atendiendo la, la, la seguridad de la arteria, la, la, la transitabilidad, la, la, obviamente, este la, la seguridad y que entonces llueva o no, en la zona se va a poder transitar con, con comodidad y seguridad. Uh -huh. Y obviamente quedará para este posterior, este en otra etapa, eh, la, la confección, digamos, de las redes de agua y cloaca, uh -huh. que para eso se deja previsto en el cantero central, un, se trabaja con una propuesta de, de de pavimento articulado, se llama el famoso adoquín, uh -huh. que uno puede extraerlo, digamos, y, y entonces sobre eso poder realizar los distintos servicios que uno quiere, Eh, y poder volver a colocar sin este demoliciones importantes y a un costo este menor obviamente pero además también se cuenta con las veredas entonces bueno en definitiva lo que va a quedar y que, que está también en, en, en cabeza de, del municipio y de mala confección de, de la los proyectos, digamos, definitivos de Aguiclaca, para claro. después este, completar la obra. Eh, la, la obra proyectada así tiene pensada una bicisenda por el bulevar central. Claro, tiene una bicicenda donde justamente se hace de, de este pavimento articulado que, eh, bueno, obviamente en posterior etapa uno este, minimiza, digamos, la, la interacción con el vehículo, vamos a decir así, bueno, en ese caso, en, en el momento de la, de la obra de de poner una red este, debajo de esa bicicienda, obviamente la bicicienda va a dejar de funcionar, pero bueno, el, la, la interacción con los vehículos va a seguir este va a seguir siendo normal, quiero decir, ¿no? O sea, sí. bueno, dentro de todo, obviamente con una obra, pero... Entonces, bueno, está pensado con ese objetivo, es decir, bueno, no suelo resolver la cuestión de seguridad que hoy necesita la arteria... Sí sino el día de mañana este cuando se haga la obra tratar de, de molestar lo menos posible a los vecinos y al usuario de la ruta de la, de la calle a, a esta altura que con el anuncio y bueno sin el proyecto final eh, hay un número estimado más o menos del costo que tendrá la obra bueno sí pero es un poco apresurado porque en definitiva mm. tenemos cómputos que se están este, permanentemente moviendo producto de de este, de este tipo de cosas no pienso mm. que uno Este, lo que estamos este, buscando es que eh, el escurrimiento superficial del, del agua, digamos, que, que que trae la calle, más la, la, las que la cruzan, sea este de la manera más óptima. Entonces eso eh, demanda por ahí a bajar la cota bajar, o subir una cota, y esto mm. es mayor o menor volumen de materiales. Entonces, bueno, esto repercute directamente los costos de la obra. Con esto quiero decir, bueno, es, hay un número aproximado, pero puede moverse, con lo cual no, no, no está cerrado el, el valor. Bien, bien Rodrigo, eh, te aprovecho este consulto de Vialidad está, eh, bueno, asfaltando varias calles eh, en la ciudad de Santa Rosa. ¿Cómo va avanzando, arrancaron hace poquito, cómo va avanzando eh, estas 377 intervenciones que van a hacer? Correcto, muy bien, muy bien, la verdad es que ya tenemos este, la calle Alcina, estamos eh, trabajando en la administración del Centro Cívico, en Padre Uwodo, eh... Muy bien, o sea, tenemos gran gran expectativa con esa obra porque este, claramente atiende arterias muy importantes también de la, de la ciudad, con mucho tránsito, y, y siempre se prioriza, digamos, todo lo que es la conexión con con el norte, con el sur, con la salida de los nuevos barrios, la llegada a, a los centros de salud, a los colegios. Así que, bueno, en definitiva, es una obra que recién inicia, pero seguramente pronto se va se va a notar este más la, las intervenciones que estamos llevando adelante. Claro. Eh, Rodrigo, ¿cuántas cuadras de esas 377 se van a hacer nuevas? Digo, porque hay muchas que bueno, se están repavimentando. Eh, ¿cuántas son nuevas? Nuevas son 88. Ah. Bien. 88 y... cuadras que son básicamente la salida a los últimos barrios entre Bolívar y Pab, digamos, la calle Cravero, Libertador Rosas, Calo. Mm. Eh, esas son por la que, que que hoy están en tierra y pasarán a ser de, de falta bien eh, otra consulta que te hago eh, cuánto cuesta más o menos eh, a faltar una calle eh, qué costo estimado tiene bueno eh, estaríamos dependiendo digamos de qué intervención requiere para que más o menos no tengo un orden de valor y eh, eh hulle, te diría, es no sé una cuadra nueva, sin cordones, sin base, sin absolutamente nada, estará en el orden de los 11, 12 millones de pesos. Ah, claro. Depende el ancho, depende digamos de, de la longitud, porque todo esto va, va variando, uh -huh. pero este más o menos andan eso. Lo que pasa es que bueno, muchas veces lo que también a veces sucede es que el cordón está, pero está mal. Claro. o no tiene la caída, la pendiente indicada y demás, entonces uno tiene que ir y demoler ese cordón, con, volver a hacerlo, digamos es fundamental digamos en todo paquete estructural, real y demás, el, el, el escurrimiento del agua, digamos, fundamental sí. para la vida de la falta. Entonces, bueno, primero tiene que poner el, el foco ahí, y entonces termina uno, este este valor que te digo de una cuadrada nueva, puede ser diferente si uno tiene que ir a hacer una tarea previa, como demoler un cordón, por algún servicio y demás. Entonces, bueno, todas las obras se, se magnifican y se estudian en particular, como el caso este de la Feliz y demás, uh -huh. y, y en función de eso, este bueno, son, son los presupuestos oficiales de, la, de las obras. Bien, bien Rodrigo, no sé si quedó algo eh, que nos quieras contar, decir, si no, sino, gracias por estos minutos. Hoy es el día del camino, así que aprovecho de ah. saludar a todos los, los empleados veales de la provincia. Bueno, bueno, un saludo para ellos. Eh bueno, gra muy bien. eh gracias Rodrigo, que No, por favor, ahora soy